パーション、今回のプログラムは、で、パーションが高いので、パーションンがンが高いので、パーションが高いョーションが高いので、パンがンが高いので、で、パいので、 Bueno, pues nada, amigos. Bienvenidos a la taberna del metal. Está al nivel alto, ¿eh? Pensaba que hoy habían grupos, no hay grupos. La semana que ve, la semana que ve. La semana que ve, pues nada. Si e s t u v e r a en casa, estaremos aquí. Sí, porque están quitando todos los tostos de ahí. El estudio 2 está totalmente d e s r u i d o Sí, sí, sí. Así lo vamos a tener que hacer afuera con los mosquitos. Sí, porque vaya tela, ¿eh? Madre mía, c u A mí me han p i c a d las piernas. Son mosquitos secretos, son mosquitos invisibles. Ni los ves de la s t a c i ó n Maracas Vaparinen. Joder, qué bicho. Tengo las piernas. ¿Cuál es, tío? Joder, macho. e s i Actualmente n a es d n Drones. Bueno, v e n d r o n e s o lo que sea, pero se va en 10 minutos. p、sí, e no, ¿eh? ben ben Dons, d n e s n o d r o n e s Bueno, pues nada, amigos, después de este comentario de David, como siempre, muy interesante para toda nuestra sí, audiencia, sí, sí, sí, sí, sí, sí. vamos a empezar, sí,、no、con, un, un, vamos a empezar con un grupo que se fue y vuelve. Estamos hablando de los varones. Eh, pues, ¿eh? Bueno, eh. nunca se ha ido. Eh. Eh. Y tengo que decirle a mis amigos, los hermanos de Castro, que los conozco poco, porque nadie los conoce mucho. Pero Decirles que me p u t e s t i s porque me perdí la Copa de Europa del Madrid, ¿eh? porque era bueno, el último pensa concierto. Pensaba ¿Eh? que, que, que era el último concierto. Que estuvo concierto, muy bien, ¿eh? pero no p pero no. Pero no era o no la formación original. ¿Eh? Era el b No, no, no, no. los hermanos Castro. Ah,、no, vale, pero eso e l b、no. Cuando, no, vinieron, pues, con pues, pues siguen, cuando sí, vinieron con Pance. Cuando vinieron con Pance. Ah, que estuvo. Fue un g r a n concierto. Fue un buen concierto. concierto, un concierto estuvo de puta madre. e s t a a r r i b a Y el concierto este ya ahora también son ellos dos solamente. Pero bueno. Que pone, que, que nos no, no lo vendieron como gira de despedida, último concierto en Barcelona. Sí, sí, sí. Y ahí e s t á Y ha vuelto a despegar. Y ha vuelto a despegar. <risa> ¿eh? bueno, 45 años. Bueno, de hecho, por lo menos sale la foto, ¿no? La foto del, del aviador este, que parece que haya salido, sí, ¿no? De, de, de del cementerio, hacen, ¿no? Que se hace en el avión cada vez. Bueno, que... pues nada, amigos, un saludo a nuestros amigos Castro. ¿eh? Iremos a veros, seguro. Y vamos a poner un temita de vuestro, ¿eh? en este caso un tema de Carlos de Castro, un tema dedicado. A los metaleros, como no, ¿Eh? siempre entre sus letras brillantes, siempre había temas dedicados a la gente del metal. Y este tema que se llama El baile de los malditos: malditos El Teubal, en el lugar de la marcha. No. <laughs> Este mix. u e i s clarísimo. No cuidas ni de mí. Lo que t e n d é i s clarísimo、Dico、es que maldito, lo tengo rayado. Lo he rayado de escucharlo. Pues no me h a a parecido, la verdad. no Bueno, a ver, más o menos ya lo conocéis todo, ¿no? s、sí. ¿Qué queréis? O sea, Y si no, lo escucháis en vuestra casa. Bueno,、cosa. podríamos aquí.、Sí, p lo escucháis mentalmente. Esto,、no. es esto es un. para que、vale, os entre el hormigueo. Podríamos enseñar el CD a l a s diversas curregudas que a ti e g u s t Sí, lo que pasa es que te la limpia con tu pantalón ese baboso que tienes y seguro que me las acaba de rayar. Sí, que está rayado. Sí, eh. Tú fíxate aquí con el T. O al menos、ah, no. mal, mal, mal mantingut. ¿Y ese polvo blanco? ¿Es que polvo blanco?、Eh, eso puede ser una otra cosa.、Bro. Ojo,、eh. en mi casa ha habido gente que traía、no、polvo blanco. El famoso polvo blanco de la, de, de la zona. De la chona. Exclusiva, exclusiva. exclusiva. Hay varios CDs con el famoso.、Exclus por, ojo, eh. sí. No, no, no, de gente.、Eh, sabe, va pasando por casa. a q v í h e s en un cuarto, ¿no? Ha sido ascensor. Sí. ¿no? Si por eso vas tampoco tú, Ángel. Con r u b o Entre otras cosas. No, e s c o móvil. Bueno, pues, Sergio. La escuchan el Darío, Sergio, sabe, aunque. Con t i n ú a y que no os v e i s Bueno, pues nada, así, amigo. Que no os v e i s sin eso s n las cámaras. Venga, pues nada. Que no os v e i s sin eso s n las cámaras. Ok. Ah, hostia. Pero si, pero si no, no, no ve, está un grabando. Un saludo, un saludo. ¿Eh? Si no está grabando. Tú no grabando. preocupes que aquí no l、si、ha g r a b d o 24 horas. No lo ha abierto. Vale, sí、si、me agrada. Bueno, pues nada, amigos,、eh, vamos a poner un temita de Testament. Es un grupo que va a sacar próximamente un nuevo álbum. ¿Te gustan, Pepe? Me encantan. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿Vas a ver l o s con Antrax ahí en Inglaterra? Inglaterra. Sí, porque aquí no. v i e n n e agafaré la línea 5. Está jodido Ay, ahora. ¿eh? Sí, está jodido, es verdad, está, está jodido. jodido ahora. Yo iba a ir con la niña 5, pero como está jodido.、Pero、pues yo, no, no vamos, p e r a ver. Bueno, bueno puedes ir el pillo, esposo,、eh, si、a n d á n d o sin reposo. Si quieres,、ir. coger la ranza ahí. Hay un bus、bueno. lanzadera, pero es que te lanza, pero. Con, con, con, con, más que pero buses, una hora pero una catapulta. Creo, ¿eh? Una catapulta que te lanza y,、pues vale. y te envía al otro lado. De... Me llamó la Ría. Si el bolsillo. Se podía pensar, pero el bolsillo n apremia. Ahora sí tú. Estás está leyendo, Sergio. b u e n s n o b h e s amigos. <risa> <risa> <risa> yo estaba e s c u c h a n d o o s que sabéis mucho. ¿eh? Yo siempre escucho. Pues nada, vamos a poner un temita que abría el disco d e Legacy, que creo que es el primer álbum, el ¿no? El primer álbum, sí, sí. Y vamos a poner el tema.、Um, um, Over the Wall. Over the Wall. Ahí t e n é e p ahí. Vamos ahí. t e n g Tocha. Tocha. Era Under the Blade, p e s o y a yo. ¿Habéis hecho el testamento, Sergio? Sí, me parece que poco, vamos a. ¿Os ha gustado el testamento, ¿Habéis hecho el testamento o qué desgraciado? Tiene, tiene un cuarto con, sin ascensor, eso es no, pasta, es, ¿eh? Hombre, eso es un bien inmueble, tiene、ah, raíces. Y es una zona muy、llama? buena. La no, la zona buenísima.、Sí, que te、sí. cagas. e、eh. r yo fui el otro día de fiesta y ahí me gustó, ¿eh? Mira, fíjate, pues yo le p u e d e s hacer sí, sí, una oferta. Sí, una oferta. Una oferta. Muy... Bueno, pues vamos. Es que a qué tengo que adaptar, me toca mes e s c u l l o n e h Sí, a mí. A este, el ego d es despista. No sé si en la audiencia surta a través de la emisión. ¿A qué t e n o No, no, no. no. El... el otro día me dijeron no, que sonaba fatal. Me dijeron, ¿eh? Pero muy bien, ¿eh? Pero muy divertido. Dice, las canciones. Suenan todas a un volumen d i s t i n t o saltan sí, todos, o, distinto, o, saltan,、no. o saltan, o saltan, o saltan fregones. Eso es un fallo de la matriz de transmisión. Emiso desde el día que va ploura, Da igual, Gelagüey a... lleva funcionando、desde、15 años y pasa lo mismo. Desde el día que va a plura o y se va inundar el estudi, o que te debe haber ido una,、sí. una. No, d i c e que es de siempre. El,、eh, o sea, el, no, el, no, no te vengas con、no, el rollo, no te vayas a salir. a Que tú no sabes lo que Dios es una cosa, pero que el e Sony es una c o s u r a El eco y esto no es en a antena, pero para mí supongo que para el resto, claro, escucharte una vez ya está. Cansino, pero dos veces ya con el eco es una tortura bueno, que no nos merecemos. e s、pues、como r o j a r t f o r d Cuando vais a los Judas, ¿no? Pues ya sabes, escucha s dos veces. A ¿no? veces、bueno, o mola, ¿sí? Sí, pero pega bueno, los chillidos sí que mola. ...no lo mismo... es ...mola mucho... Y llega hasta tu casa los gritos. ...y <risa> <risa> <risa> <risa> Mi madre lo escuchaba、eh, desde, desde, desde de o cuando, y, y cuando el jefe. <risa> ...sigues ahí... Bueno, vamos a, a seguir. ...lo vamos... Hoy voy a hacer un monográfico de bueno... ...de las cositas que hay este, este fin de semana. Obviamente. La fiesta grande y el festival grande es en, en Canzam, el, el Rockfest de, de Barcelona. Obviamente, p、pues, una e s u nutrida representación de、eh, Metal Vortex va a estar allí. Pero bueno, hay alternativas. No todo el mundo puede no, o quiere ir al. Sí, exacto, pero al en esto、fest. también es querer también. ¿eh? También, veces.、Sí, pero no lo han año, puesto fácil. Hay, este año nos han puesto todas las. Está, hay, hay, hay carteles por ahí, ¿eh? y、carteles. lo anuncian por todos lados. ¿eh? Sí, pero... sí, yo creo que. Tan、han un poco empezado. No, la verdad es que en cuanto a planificación, han empezado mucho antes que otras veces. Ya, están, ya, están, ya lo tienen acabado. Ya he visto el Ronda de f o t o que ya está acabado. Ya Solo está. hay una barra ¿eh? Tiene... en el vídeo. Bueno, pero hay, hay más. más ¿eh? Y hay Césped incluso dentro de, la, de lo que es la carpa.、Uh -huh. han puesto a mí me dan ganas de llevar una pelota y todo. 私は。 Y encima, pues a no, los, no, que... Yo, yo policlínico, y encima, los que somos aquí de la, de la zona de, del Vash, pues nos han jodido el, el metro bastante. Así que todavía no sabemos cómo, cómo, cómo llegaremos, sabemos, pero no sabemos cómo vamos, vamos a volver. Aunque、eh, si hubiera metro, tampoco lo sabríamos. Ay, ay.、Eh, bueno, el caso es que. u t i l i c a d el m e t r o n o m t r o El metrónomo. Bueno. Pero hay alternativas, hay alternativas gratuitas. Eso, eso le gusta a David. Eso le gusta a David.、Eh, pues vamos a poner una banda, y además de kilómetro C, e o una banda local, ellos son los r e d and Rebel, van a presentar su Secret Energy en concierto, entrada gratuita, ahí en el y a r d í n Secret del Parque de la Marquesa. a d n Secret. Mucho cuidado, pero salen en el. l s a l t a r en el Google Maps o no, porque, no, porque no es secreto. Porque secreto eh, eh, yo q i e r o ser también honesta. パラジェンク・コネシオ・ババンス、「sonidos ・ discoteca」、「sonidos ・ discoteca」、「え?」、「tendrío をたたべさ、surtín del metro de Coil Blanc、」、「un parque」、「eh?」、「え?」、「やったや」。。 Sé, bueno, si... <risa> ¿Eh? Es un rollo Halloween, no e l artista de Halloween. Tir, tir, bueno, pues eso, tir, tiri, que sepáis que nuestros amigos de r e t a r n Rebel van a presentar、eh, su nuevo disco allí en tir, concierto tir, tam, tir. gratuitamente <risa> el próximo viernes 5 de julio a partir de las 9. Así que un horario matutino, infantil, no. O sea, tampoco es muy tarde. También teniendo en cuenta las dificultades ¿no? para ir e n metro desde esta zona de, de la ciudad, desde la otra, pues no, es, es muy fácil, vais y volvéis, además allí en, en Culblanc, me parece que es. Así que nada, recomendable al 100%. Bueno, pues vamos a poner、eh, un tema de ellos, coincidiendo con que sacaron、eh, un, ya su segundo videoclip, su segundo adelanto, un vídeo、pues, que está muy bien, la verdad es que me parece que es la, la primera vez que han hecho vídeos. En, con el otro、eh, disco no, no hicieron ninguno, aquí ya llevan dos.、Eh, con el tema Going to the Sun. Así que ahí tenéis a los r e d and Rebel y concierto recomendado、Gratis. por Metal Vortex. Ahí tenéis. Pues un concierto más que recomendable, banda de kilómetro cero, gratuito. ¿Qué más queréis? s q u e r é i s que gastarse la pasta? ¿Arrofes? ¿Que no? Pues vais allí, pasáis un buen rato, tomáis una cervecita, a la fresca. Y、bueno. Y después, de cuando lleguéis por la noche, os ponéis los conciertos del Hellfest. ¿eh? Sí, que ya ves, te pillas un par de c e r v e z a de esas baratas y te, pongan, y te pones todo bolingas. Yo ¿eh? he visto el de Wolf of m Y gratis.、Man. El de Wolf of Manhallen, ¿lo habéis visto? Bien, ¿eh? Sí, bueno, lo vi un poco en directo, muy malo. T、Tiene poco. Bueno, <risa> bueno, bueno, bueno. Pero bueno, hay mucha variedad, hay muchas cosas.、Sí. Está muy bien esto de que l e tramitan. Ahora no sé、sí, si también vendrá alguna tanda más. a s í d e e no sé si lo hacen. ¿El de Rock el Palace sí, cuál el es? El que sale de Rock Palace, ¿esa la marca, a qué es? ¿El Grass Pop? No. o a No, Arte and Concert. No, no, el eh, Rock eh, Palace. Vale, el rock, sí, es、sí. el Rock Hard. Sí, Ese. Sí. Ese también siempre lo hace.、Sí, sí, el año、sí. pasado me acuerdo、sí, viendo a、no, sí. Trípticon y tal. Ay, ay, hay, hay un montón de bandas. e l Vaken también hace. No, ya h pasado. El Rojaría ¿Sí? Rojar han publicado todos、sí. los conciertos, tío. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Míratelo, míratelo. Vale, pues, lo... Al Vaken, el Vaken también está bien. Pues venga. Pues hola, amigos y amigas. Buena tarde. Pues ahora voy a colgar un tema que es una, es una casualidad porque hace un mes y medio colgué un, un tema de una banda de mi barrio. La única banda、ah, metalera. Y como muchos dicen que pionera,、eh, unos que inventaron el transmetal, como f u e l o n recuerdo, no recuerdo. Tal, realmente, una banda pionera que introdujo el transmetal era la banda de mi barrio, los Hathor. Que muchos hablan de otras bandas pioneras más famosas, que han tenido mucha más suerte y tal, pero Hathor, que fue una de las bandas pioneras allá por el 85. Y fue una casualidad que los colgué hace tiempo, hace un mes y medio, y, y no sabía que con un mes y medio más tarde, sin saber, pero se d i c o que es una casualidad, ahora han sacado un nuevo tema. Que puede ser que de un adelanto de un nuevo trabajo que van a sacar, porque en Judas vi al Javi, que hacía mucho, fue un reencuentro emotivo, porque yo me quería con ellos en el colegio y era un fan de ellos, era una groupi, cuando empezaban a hacer sus primeros bolos en el 85-86, donde la gente de así, los h a v y los pocos heavy que habíamos en el barrio, íbamos detrás de ellos a, a verlos. Y la casualidad que, mira, h o r á n s a c a d un tema, pues coño, y a pincharlos y más, que son de mi barrio, ahí de la zona franca. Ay, ay,、sí. Pues bueno, como he dicho, a n t e s v a n d a Barcelona. Que hace un mes y pico, bueno, lo que he dicho antes, que, que lo saqué, un, y ahora han sacado un tema exclusivo de los que se incluirá en su nuevo trabajo, que me parece que se llamará The Legacy, con el tema The Game. O sea que aquí realmente los pioneros del track metal, como muchos dicen que han sido otros, pero ellos fueron los que empezaron. De la zona franca, los Hathor. Se, se la juegan, ¿eh? Con el tema The Game. Amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de t r a n s metal llamada Hattor con este nuevo tema llamado The Game, que se supone que será este adelanto del nuevo trabajo que, que me parece que lo tengo q u r aquí apuntado, que se llamaría t e Legacy. Es el nuevo trabajo que sacarán. Y un saludo a Javi y a Charlie, de aquí de, de vuestro paisano de, de la Chona. Ay, una abrazada.、Oh, oh, hola, hola, muy g u s t a o ¿También parlan en catalán o no? Sí, t a m b i é n parlan en catalán. Joder, bastia, qué cosa es. Sí, Cosarrí.、Pues sí, no solamente había bolsas y. Ah, no,、bueno, y pollos. Y e s、pues, o no había pollos. <risa> o no.、Eh, hola Mugus, ¿cómo estáis? Eh, pues eh, va, vamos a poner un tema de actualidad, de un grupo de actualidad que、eh, va a tocar aquí de aquí a muy poco en el mes de octubre, en la Sala Bóveda, el 14 de octubre, por, porque sí. Y en, la, en una gira que va por todo, que ha tocado hace poco en Lleida, en mayo. Y tocará en Madrid y otros sitios, porque sí. Porque sí. Y presenta nuevo disco del año pasado, 2023, porque sí. Porque sí el... Y son los Taco. ¿Son los... los Taco, un grupo histórico de, de Zaragoza, 14 de octubre, sábado. 26 de octubre, perdón, 26 de octubre, s、bueno, bueno, a la b v e d a 18 euros. De, Zaragoza, de, Zaragoza, de Gea de los Caballeros. De los Caballeros ¿Eh? ¿E、es una. m a r í a gracia verlos. Sí, sí, es un grupo que el grupo de Mariano Gil Rones, ¿vale? Es el único. Componente que queda de toda, la, de toda su historia desde el año 84, que existen y que los, a finales de los 80. A finales de los 80, con ese bueno, rock urbano, así, bueno, yo creo que es bastante asequible, en mi opinión. Sí, pero era un rock urbano muy pop, ¿eh? sí, una combinación. Sí, muy, ¿eh? muy asequible, pero bueno, así, al final sí que era rock, era bastante rock. n o、eh, Llegaron a, los, a finales de los 80, con ese, ese disco A las Puertas del Deseo, a, yo c e o que eso, a competir directamente con el, el grupo emblema ¿no? de Aragón, que son los Héroes del Silencio. Estaban ahí, e h incluso en muchos pueblos y tal, como ¿no? Andrés Moncayo, La Peña Láser y tal, se ponía mucho. En fin, era un momento de muchísima efervescencia. Bueno, ya son otros tiempos y. y en fin,、eh, pero bueno, se mantiene, se mantiene ese legado y hace gracia, ¿no? Y pues nada, vamos a ver un tema, un tema muy, muy, muy dinámico que va a sonar seguro en cualquier, en cualquier disco móvil de, de la Fiesta Mayor de Pueblo. Eh, hablamos e s e El Enterrador,、eh, con, un, con un estribillo súper contagioso,、eh, y e s e A las Puertas del Deseo, del año 89. Y lo vamos a dedicar a un, a un oyente que ya hace tiempo Ya que enterró el hacha de guerra, el Rey del Sofrito. A. Punto Marín. ¡Taco! o、uh. a h Tacos, ¿eh? el 26 de octubre, sábado,、eh, la sala bóveda, 18 pavos. A la m a ñ a es una formación que si oferís lo que sé, son s es temas c l á s i c s partido de alguna mena, es tema esta Bans. Es una formación que yo pienso que, que a Tregua Peña, e h Sí, a porque a sí, porque sí, Va a treure y eso. Bueno, Nema aquí、um, a Malgruff e t i c h e o como se diría.、Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es, diría Ángel, el grupo Fetiche que vas a declarar tú como un de, de la, una de las formaciones de final daño? Por favor. De final daño. Dígame si me vas a pusar allá. Dígame si. Llámame. Lista de Metal la, la ve, la ve, llámame de, pionero persona, si quieres. Lo acepto. Lo acepto sí. sí. sí. Llámame visionario si quieres. Este, lo acepto también. n Sea posible, tío. Eh, eh. Pues bueno, Nema Parra de t u r b o r a t a ¡Yeeeeh!、Yeah! <ríe> Turbo Rata va a tener un LP en solitario. Y ahora tienen un split CD compartido a、um, Peril de Extensión. En, en, en aquel split tocan cuatro temas cada una de las formaciones. Todas las dos se dedican a t o c a r más o menos un hardcore punk. Y os digo una cosa, Turbo Rata. Es un millonato en el show, es un millonato en la mena de tu cap. Lo dice en la viz,、eh? nada menos.、Eh? Pero él ha mejorado. El b o n o r く見 m i s e r る a Apaga la tele, llueven hostias, vacío. ¿No m e has juntado <risa> un d e vas? Llueven o s t i a s Llueven hostias, llueven hostias. Me gusta, ¿eh?、Sí, h <risa> y apaga la tele?、Eh, Nos va a、bueno, pasar bueno, la semana、bueno. pasada, tío, en un momento, que estaba, si estaba o al carré, tú Pep, posiblemente. Que va a caer una que te cagas, tío, a m u n b e n La semana pasada. ¿A Mumben que te cagas, tío? Y que venían, tío. Ah, esa, por la mañana, esa, esa, eso、sí. por la mañana. Sí, c o、claro. ah. No, yo no, l l eran tú. No, idiota. ¿A mí qué pasa? e Si t á s estarías currando, digo yo. Ah, vale. Pues sí, tú que, que claro, no va, sabías a quién estás. Tú, tú, seguro que me vas a Biscut para que yo、sí, sepa.、Sí, ah, sí, sí, ah, sí, v e r á a que trabaje l canal. Vale, vale, vale, ahora lo pilla, sí. Vale, es estaba que estaba pensando en otra cosa. Ay, ay, ay. Y dos cosas a Lora a h Loma con K. Me que... tienes que decir que le dijiste a aquella chica.、No. Bueno, pues no me ha e s c u c h a d o el tema. Apaga la tele. Aquí tenido Turbo Rata. Bueno, amigo. ¿Y qué fan? ¿Cómo Conseguí tenido a Turbo Rata, a m u n d e s t e m a s y guay, guay, guay. apaga la tele. Un consejo desde Radio Metal Mortes: ¡apaga la tele, coño! <risa> y o e s t o y enganchado. Sí, es que ya está bien. Y escuchamos la radio. Estoy enganchado. Mira,、eh, abuelo、eh, había、eh, u、eh. n Bueno, abuelo,、no, es, escultaba una historia. そうして A través de internet、sí. serán las personas m á s adultas. La macra es tan difícil que no. Que está exacta. <risa> Digo, e c h a v a l e s un Antos Pro. La peña sí、si、es de mes pureta. Es t o y enganchado, <risa> o sea, tenemos, decir,、si、es que no. Ya estamos aislados. Ya, n nosotros Tenemos como un joystick. <risa> Pero es verdad, d e Estás ahí.、Pff. A la tele.、Eh, también, <tanto> también, también. a p <risas>、sí, sí, a g a、sí, la tele. El, el coco te lo destroza, tío. Bueno, estamos aquí con, con los habituales problemas técnicos.、Eh, tenemos ya el estudio desmantelado. Que sabéis que el estudio 2、eh, está c a p u t ya. Tenemos aquí el estudio 1, el principal. A ver lo que nos dura. Pero bueno, parece que hay problemas técnicos. Por lo tanto, vamos a saltar el、los、tubo. De, ¿Tienes en, en YouTube,、eh, Pantera? ¿Está puesto? Sube, eh, Súbeme la radio. Sube la Súbeme radio la radio. Y apaga ti, ti, ti, la tele. Ti, ti, ti. Sí, vale, pues, pues ya está preparado. Hoy, un día como hoy, el 3 de julio pero de 1990, se publicaba el Cowboys from Hell de Pantera. Obviamente, pues, aparte de ser un, un disco importante en su, en su discografía. Es, eh, pues bueno, tenemos este. ¿El sábado es? Sábado, sí, sábado. El sábado, el 6 de julio, pues los Pantera o lo que queda de ellos, la mitad de Pantera, en cuanto a componentes. Obviamente, habrá quien diga que, claro, en cuanto a alma, en cuanto a esencia,、yo. en cuanto、yo. a composición, no es, la, no es la mitad ni de lejos. Yo le tengo que contar m e anécdota, ¿no? Que cuando fui a los Yudas <risa> a Zaragoza. Por favor, por favor. No fui a los Yudas a Zaragoza. Que no lo hemos oído nunca. ¿eh? No, no, <risa> <explicanos todas risa> igual, igual, bueno, es que como、sí. nunca ponemos pantera, pues yo lo tengo que contar amigos, bueno, vez, oyentes, que a m i g o s oyentes, que s e g u ú a Zaragoza y yo, f o s t Yo fui a Zaragoza. A ver, ver, a Cuéntalo, que estaba fuera y luego qué pasó. Y me acuerdo que tocaban pantera en i l e i t o r y Ayuda, Ayuda Pris con pues, el penkiller. Y era un autobús todo to lleno de humo, tío. Aquello sí, era sí. tremendo, tío. Tuvieron que parar para que la gente m e a r Bueno, aquello fue una fiesta metida dentro del. Y nada más llegar, pues. h s o s e r a s Esos deben ser de aquí. Yo pensaba que eran de aquí. Yo lo pensé, que eran de los pisos. Pues ya sabes, en Elgarito estuvimos. Un saludo Un saludo para Phil Anselmo y los hermanos Y Abbott. los hermanos Eran Abbott, ¿no? Y a su viuda. Disfrutando. Disfrutando. Cuando tocaron la monumental tampoco os vi hermanos Abbott. Yo digo una cosa. Yo, la única pantera que siempre he visto a Michas es la pantera rosa en Fosquito. Flojísimo. Flojísimo. Suspendido. Mira que A ver, a ver. ¿Cómo lo has hecho? ¡Lobo! Lo ¡No! sí, <risa> sí, sí, ¡Carrasco! Sí. Yo no sé, no, pero los demás no se enteran de nada. Es、ah. que aquí dentro nos oímos con, con eco. Le tore ese a r r e p e n i m i e y s o es un avi. Ya, pero es que estamos aquí pegando voces y no saben a qué y eso, es que nos oímos con eco. ¡Pasa! ¡Juligan! ¡Henny c a m Bueno. Eh, no sé por dónde iba. Sí,、eh, pantera. pantera. Pantera, pantera. Bueno,、rosa. pues nada, la pantera rosa. La pantera... <risa> <risa> <risa> pero pantera ni no ha reventado, ¿eh? Pantera? pantera. Bueno, pantera con acento, eran pantera. Una p a p a n t e r a Es, es pantera. pantera el animal. Es pantera, ¿Eh? sí, sí. Es pantera. y espanta qué?、Si no、espanta, este, este, espanta espanta es pantatiburones. pantera. Espanta tiburones. Es pantera. ¿No、¿Habéis visto la película de Lefanta Tiburones? No la ves. ¡Oh, madre mía! <ríe> bueno, pues、se、nada,、desata. pues、eh, aprovechando eso, que, que, que este sábado actuarán y además hoy se cumple esta efeméride, s este cumpleaños, pues vamos a poner un temita de este Carlos Frongel, vamos a poner el Domination,、eh, que también lo, lo tocarán en, en directo. Así que,、eh, ¿te gusta, eh, Sergio? Bueno, Sergio ahora tiene algo entre manos que mejor que no. Un asunto importante, un asunto importante grande. grande、eh. Bueno, Uf, tú sabrás, yo. No, no sé, desde aquí. Uy, por por desde Dios, aquí. por Dios. ¿Qué es eso? <ríe> ¿De perfil no? ¡Ah, la、no, j a r r ó n eso, es, eso es la barra de pan que ha cogido para la,、ah, para la cena, hombre. La baguette, ¿No、la b a g u e t e Bueno, pues nada, sin más, vamos a poner aquí a Pantera y estos Domination. El que quiera y pueda y tenga ganas, pues ya sabéis, el sábado los podrá ver en el Rockfest. ¡Pantera Domination! Cut up. Bienvenido a Pantera y este Domination, que harán un melee con este tema y otros en el Rockfest Barcelona este sábado. Y nada, pues los que vayáis, pues nada, si nos vemos allí, nosotros estaremos a la sombra. Exacto. Tomando ahí leche de pantera, ¿no? De leche de pantera. De pantera. De, de, del, del árbol al p o l i q l í n i c o de los lavabos. También. ¿Vosotros o r e s 10 de pantera alguna vaga, no? Yo no. みんながよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくても c くてもよくてもよくてもよくてもよ t てもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよくてもよく トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥのゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ o n トゥトゥトゥトゥトゥトゥト n トゥトゥトゥトゥトゥのゥトゥトゥトゥトゥト n o ゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥのゥトゥのゥトゥトゥトゥのゥ o �� Tenían faltas más. Bueno, pues nada, amigos, aquí seguimos en precario en este. Nos están quitando Nos están quitando el s t quitando á n e estudio, <risa> está, pero a cachos no se nos n o van llevando nada, los p u e b l o s exclusiva. Sí, sí. No va nada, o sea, ya mismo nos empaquetan nosotros. ¿no? Oye, pues la tele es muy guapa esta. Sí, ¿Ah? es guapa, ¿eh? sí, sí nos decora que me está dejando de un poco de flipado. Y a los peces ya se los han llevado, ¿no? No, no, no los, los peces, los cabrones ahí, los tirarán. Esos peces tienen mal futuro, ¿eh? Y tú lo sabes.、No, pues pues、Esos posiblemente la tienen ya. p u e s a、día. la sartén para cenar esta noche v i r í a n de muerte.、Sartén. Eso no, van a la sartén. Los tiran allí al yogur al al y se, se convierten、no. como los de Springfield con tres ojos. No, Aquest, en las la macetas. Aquí es Peaches, digo que duran fines a Natal. Para que pueda encantar. Sí. Pero mira Pero cómo、sí, beben、sí, sí. no, esos. Nya, tienen m a l futuro, m a l futuro nuestros amigos, los peces que llevan muchos años con nosotros. Son los mismos, ¿eh? los、Pero、mismos、amigo. peces. ¿eh? No, tienen no, años ya. Estos, yo,、sí. yo, yo creo que p、no、a a s e r pez de chino. No, años, ¿eh? si tienen los pelos blancos, ya ¿eh? sí. Sí. Sí. Son, de Pepe, son, ¿no? son de extrema derecha. Son,、ah, son claro、pechusos. Y a veces,、eso. a veces lo vemos por el cristal ahí en el acuario. Ese y dicen, tengo muchas cosas que contarte, Pepe. Pepe, Pepe, ya los conoces. tú, Miguel, Miguel, Miguel, que te vas arriba. Cuando vienen, nos conocen. Yo estuve. En r a e e e a Zaragoza. m a m o z a r a g o p s nada, dedica a nuestros amigos los peces. Los、cuando、peces v e n í m o s aquí. a n d o ven a Sergio, un pez le dice al otro: Mira,、Ay. este estuvo en pantera. Ay, y es que no sabía que eran. Yo s a b í a que eran colombianos. Se、sí. han pasado la pandemia con nosotros y todo ahí está. Yo alguna vez he traído un pollo de mi barrio. Hay un pollo p e r d d o Exacto, exacto. Sí, sí. sí alguna cambia de color. Algunos se piensa que son delfines, saltaban por el á r b o Pues sí, amigos. Pues nada, Miguel ha hablado del futuro, que es bueno, el futuro. Próximo, el concierto de Pantera. Nosotros vamos a hablar del concierto del otro día, ahí en, de, del pasado, de Sergio, pero e a l i c e Cooper、Hombre. ahí en, en el concierto, ahí en, en, en el, el pueblo, pueblo español. m a r a v i l l o n un gran concierto. Y bueno, pues con la gente que tiene, que no es. Bueno, no hubo un lleno total como era de esperar. Pero muy guay el sitio, ¿no? El pop la española. e、sí, va, s o es tremendo. Yo nunca he visto un concierto en los últimos tiempos tan cerca en mi vida. No, y d o e pasa al aire y tal. Se、sí, bueno, eh, eso está de coña, de coña. p u e n o vamos a poner、eh, una canción dedicada a Frankenstein que nos dedicó nuestro amigo Alice Cooper cuando volvió. En el año 86, después de una época. ¿Cuándo volvió la pesadilla? Cuando... Sí, sí. Cuando volvió después de unos años muy turbios, porque este hombre fue muy exitoso en los primeros 70. ¿Era gallego? Pero tuvo una época. Una época de Detroit. Una época jodida. Y entre que no se acordaba y tal. Oye, está pisando esto. Bueno, ha dicho jodido. Ha dicho o d o Pues nada,、no, vamos a poner nosotros nuestro o o o s s t r n Frankenstein favorito, que es del e l c o n s t r i c t o r De su, de su álbum de retorno del año 86, donde se metalizó un montón, y está este directo que es fantástico: el Welcome, el, el Nightmare Returns de Nightmare, La pesadilla vuelve. Y vamos a poner el tema que habría ese disco constricto, r pero en directo, que se llama Teenage Frankenstein. Ahí tenéis Alice Cooper. Ahí tenéis a Alex Cooper en una gira muy metalizada. Sí, demasiado. Verdad, se, se acercó muy peligrosamente, muy、eh, muy peligrosamente intenta, a heavy metal. Intentando a d a p t a r s e a los tiempos. Con Kate r o b e r s Con, con Kate Rovers. ¿Y quién más? ¿Quién más? Venga, bajo, King, bajo, King ahí King está. Y, ahí está bueno, pues seguimos,、uh, seguimos, amigos y amigas, con otra bandaza de, de Casa Nostra. De casa Nostra con un estilo de b o t De rock melódico, como lo llaman los sajones. a h o r Que últimamente e l d a v i h a s t a muy inspirado <risa> en estos menesteres.、Que、una bandaza que, si fuera extranjera, estaría n u e s i l o e s t en David, estilo,、eh. la cabecera de, de lo que se d e n o m e n a ahora. Pues ahora acaban de sacar un single que supongo que será un adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Y me refiero a los grandes Her to Her. Que no sé pues, si c o n o z c s porque el hostia, batería y líderes de aquí de Condeña. Javi. Con、pues, Javi, Javi ¿Quién? Tenemos el 3LP, Dons. Sí, creo que、sí, es el, terce el tercero.、Sí, ¿no? Bueno,、eh, acaban de t r a e r un single, da un avanzamento, que s u p o n g o que será el n o t r a Bike. ¿Qué Javi es? ¿El Poison? Sí, sí, a l Cuneisas, que e r e s Mofanati Takis. Que es el a q u í de, de Cuneisas. Ah, vale, ya sé sí, quién es. Sí, que es, es la batería. Sé, sí, ya sé quién es. Sé. Y bueno, y me refiero a los grandes hair to hair,、eh, que con este tema llamado Stay han sobrepasado el cielo, porque es que en verdad es un temazo. Y mira que yo no soy muy fan de, de la o r pero tengo que reconocer que en este tema, oye, lo han bordado. Es un muy buen, muy buen tema. O sea, sin más os dejo a Her to Her con este temazo de rock melódico ahora llamado Stay. Her to Her. Oye, y los. I know that you've been hurt. Try to find the good side. I am the one to go. Es、lo que o e estaba diciendo, diciendo es sorta... un temazo te te... de primerísimo. Bueno, es que no... no es que nos, no tengo No、sentido. tengo palabras. Mira, mira que llego a poner temas de bandas locales, pero es que este tema, la, te y lo he dicho antes y lo reconozco, no soy un gran fan del hard rock melódico ni de la hor. Pero de verdad, que este tema, si este tema te dijeran que e s un grupo alemán o finlandés, es que, vamos, que vamos, ok, vamos, se llenaría el celeste o cualquier cosa. ¿Cuál, ¿Cuál es el grupo que más te gusta de hard rock、eh, melódico? p e p e g e r t e r t u Gertu g e r t e r t u g e r Porque después, yo no, después... no soy un gran fan de ellos, no, no conozco、Bayo、banda. o b a Hombre, si a lo mejor me dicen, mira, esta, esta,、ah, pues por ahí、sí, me a suena. A mí me, me suena, y seguro que habrá escuchado muchas canciones de ellos, pero no soy un gran. No, en mi casa, en mi, mi, casa, mi discografía, no tengo yo ningún disco de ahora. Pero, ¿Y tengo sí? que Pero este grupo, aparte ya no es porque sean amigos, sino que ya habéis escuchado la voz de la cantante. Pero lo, el ojo del tigre sí que lo tienes, ¿no? Survivor. s u r a m b o Survivor. Survivor. Bueno, aquí habéis tenido tan, esta súper gran bandaza, Her to Her, que no tengo palabras para describirla, de verdad, porque a mí es que, es que me ha encantado, de verdad. Que... Bueno, Sergio, ¿y tú? ¿Quiénes fueron más de, de AOR? Me gustan canciones de Foreigner y canciones de j o u r n e y también. l o canciones, es, sueltas. Es, es, me decís de golf. Deiner, de l t a s Los conozco de oídas, e、no、s verdad que antes me、de. da b a muchísimas con los, los j o u r n a y s Y sí que es verdad que tienen canciones chulas. Pero no puedo chuparme un disco. Lions, es como los q u e e n No me puedo chupar un disco. Lions Heart, Bruce Targon.、Sure. No, no es mi estilo, es como、sure. el Pepe. No, no. No, es no me va、eh. a la que. O lo, lo, tiene que ser muy bueno para que yo le dé el aprobado. Porque llega a ser baboso eso de la OR. Bueno,、tío. a q u é tema es un gran tema.、Yo、bueno, estoy de acuerdo sí, con la OR.、Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí es、no、un、todo. tema、Ese、guapo, es gran... guapo. Este tema es un súper es gran tema. Bueno, Ángel, ahora es por t a r m b i é s a b o r Sí. No, no, que va. A ver,、ah, vamos a seguir en la, estela, en la estela de unos invitados estrellas de los muchos que hubo la semana pasada. Hablamos del Kim a n d a d o y su banda madre, s u n Trade, que tocarán、eh, como cabeceras、ah, sí. eh, en, el propio, en el próximo. Yo tengo una cabecera. m e r a d e r Fest. Sí. Yo tengo dos birras. Dos birras. <ríe> te Lo tengo en casa. Yo no tengo p a p e d Verdad, verdad, verdad. verdad. <risa> Exclusiva.、Eh, y bueno, vamos a hablar <risa> un de, <risa> de, de uno de sus discos para mí favoritos del año 93, ese Contes y Leyendas. Después de su mega hit que fue el, el, la actuación de Palau San Jordi con los,、eh, dentro de los cuatro grandes de Rock Catalá, n junto con Sopa, Sau y Ospets. Y vamos a un tema que poco conocido, seguramente, es una Power Ballad, que puede ser muy Scorpions, y con unos solos del Papa Jules、eh, tremendos que para mí están al mismo nivel, comen la misma mesa que el, el de Bucket Street o el de Argent.、Eh, vamos con ese Sentencias de amor, que seguro que más de uno le puede t r a e r recuerdos, de En fin, d e s a m o r i l l o s y tal. Y, y bueno, vais a, a ver qué os parece. Con todos vosotros,、eh, Sentencias de amor. ¡San Traid! d ¡Uh! a h Sexa, Buleu Sexa, Saxo. d r o g a e es e r o c k a n d r o l l Eso es como Jordi Pujol, ¿no? ¿Sería? ¿Cómo n he entendido eso? ¿Qué? ¿Lirón Carito, amigo del topo hueco? o b a r ç a h o o l i g a n ¡Masip! ¡Masip! Uh, uh. Sí, una sí, una juliga... sí, sí. Otro. La, la Luego te hablo de la Almeida y el. Hostia, el, el partido. Don. El partido... El que juega España el viernes coincide con Cabalera. Es una putada. e Si tuviera sido otro grupo. Podría verlo después. Pero supongo que me enteraré. ¿Este es un par de mierda de pilotas? Un regalaré. Pero prefiero ver Cabalera. Eso bastante bien. con las balas. y t o d o v i s o s a l e i c o s o Cuando lo vimos en tu casa, el concierto que hicieron. Cabalera dura una hora. En tu casa. El que me pusiste en tu casa, pero Cabalera. Puede ser bestial, tremendo,、eh, tremendo, tremendo. Ahí、sí. hay pantallas, ¿eh? pondrán, el fútbol pondrá n pantallas allí. Ah, vale, pero en el bar de. Sí, sí, bar. sí en el bar, del bar de atrás. e r o el、ah. cabalero es una hora, si, luego, no, no sé vale, si e s e n t o n c e s o después, vale. pero bueno, al final se puede ver. En, sí, porque después del en... cabalero, l ¿a quién toca? Vale, no,、bien. pero toca p r i m a f e a Pero bueno. なるほど。 A <risa> eso dije sí me ha cambiado el m a l Desde f a 24 años o 25 ya, desde n u r a n o ha cambiado el mall. ¿Qué?、Eso. ¿Que ya es el 25 aniversario de Metal Vortex? Sí, h a p a s、sí. a s t 2 5 aniversario? ¿Eh? Habría que hacer algo, ¿no, amigos? Cha, cha, cha, cha, c a m i g o s tened en cuenta que el año que viene será el 25 aniversario de Metal Vortex y tenemos una preparada para Ay, todos pre vosotros. e x c l u s i v a b u e No no es el 25,、Aquí. ya sería el 26. Lo que pasa que en o t r o s Nemesis. Bueno, amiga, hacemos j u n g Barón Rojo 26. Una 5 más 1, ya está. ¿no? ¿eh? Exacto. s、sí, No importa. Con los miembros originales. Y si pasa a l 26, pues no pasa a l 26. Con la formación a l p e r 26. Pero eso no tienen que explicar. j o d a r t 0 el NQB, que es el 25 aniversario y ya está. Y fuera tontería de que s e es el 2 5 más s u y 2 5 mestre. Metal Gorse es con la formación actual, que es la más exitosa. La más exitosa. es La más comercial. El más 2. Como dice Parpel. Y le q u e t e t i o un más guapos. Nosotros, yo aquí no no entro en res. a y uno a q u í no le dejarán entrar a David. Aquí hay uno que h a c e el j o なんでしょうね。 何が言うの アンジェル・ナムス・ペンサアオル、プレグタパーン・アンジェル・ナムス・ペンサーのアオエル、プレグタンパーン・アル・ナムス・ペンサレパーン・アンジェル・ナーのアオエル・ナムス・ペンサーのアオエル・ナムス・ペンサーのアンサーンサアオル・ンサーのアンジス・ペンジェル・ムス・ペンサアル・ナム Eh, Miguel está aquí, David. David, q u í fora. No me le faltaba un bastón. Sí, hostia, Miguel, tío. ¿Cómo、si、me conoces, que... canalla? Si es que. Ah, pues el sábado estaba a tope, el tío, ¿eh? Cuando lo vi. O sea, así me he quedado. Lo he dicho、eh, todo, lo he, ya he dicho todo. Y hago、eh, eh, la cervecita por aquí. Se me ha hecho todo, Ramón, ¿eh? Se me ha hecho Ramón que eh, le tienen u e d a r inyección. también. Hizo el doblete, por eso está recuperándolo, ¿eh? Bueno, pues tenemos otras inyecciones que también. モーランモントン。イデプリタッ、パミアケテマ、ノキンス、ノマスターズ、アソブレルティトゥン、メンキャンティエイディオンキャンティエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディエイディイディエイディエイディエイデエイディエイディエイディエイディエイデエイディエイディエイディエイディエイディエイデイディエイディエイディエイディディディ なんで e n t o n c e s aquí tenía OS Destruction, en realidad, con un tema destructivo totalmente. Y lo sí, que se dice, r e c u e r d a a Creator, al tipo de Mosh Pro. Sí que es verdad que es un tema directamente en el que posfe Circle p i Pied, e、eh, p i e Mosh,、eh, posfe Moshing, Head Banging y todas esas palabras que se han inventado d i que es i m p a r q u e La peña, vallí, de la mera que sigue y. Prácticamente a s otras, no, no hostias.、Sí. No hostias. Huelo f r e n Que、sí, ¿no? supasemos de una forma divertida, sin hacernos mal, y que, que, que siempre que se estén fudiendo hostias, pero no se estén fudiendo hostias. Increíble q u e tema. Necesitaba yo a Show d e s d e s t r a c t i o n ya de, desde f e i a Temps, porque desde.、Ah, ya era un poquito de ahorro y ya está. Y ¿eh? pues, ¿Eh? bajamos. Pues Feya. Joder, se ha p e r d i el tema. Pues nada, vamos a volver a Heavy Metal Clásico, un personaje. ¿Qué estás diciendo? <ríe> Ya estás tú, ¿o qué? ya estás en la marcha. l l a m a s e la marcha, tío. l a m a s e e la marcha. Pues nada, vamos a h e a v y Metaclásico, l que tocaron en Rock Imperium la, la, la chica, nuestra chica favorita, que es la Doro Pesh y los Warlock. e ¿eh? s t o y m u y de acuerdo en que es la, la、ah, musa. Que la tocaron, musa del tocaron ahí en Rock Imperium bajo el envoltorio Warlock, pero sí que es verdad que coló algún tema tu, de, ella, de ella, alguno, ¿eh? de su n e w álbum. Y se trajo a su guitarrista Joey Balin, este que estuvo en el. Tommy Balin. Tommy, el to... El to... sí. El s e r Fadagoni. Hace esos suelos tan ¿no? guapos. Sí, es Tommy Nabo. Sí, que iba un poco desfasado, ¿eh? tú、sí. ver los vídeos de Rock i m p e r i u que están todos grabados también. ¿eh? Pero es verdad que con cámara, Con cámara, pero se ven de puta madre. ¿eh? Uh -huh. Todos los conceptos、verlo. principales, está muy bien ¿eh? verlos. Y nada, vamos a poner un t e m i t a que tocó, ó c o m o no? Se fight for rock del Trust Steel. Y a Rul e de r u l e s、sí, ese también,、tú. ¿no? Me gustó el tema de, de Warlock, eh. Ella. Ella. Ella. ella <risa> <risa> <risa> <risa> madre, madre, mía, Trata de arrancarme. Estaba bien <risa> diciendo aquí frases, frases, frases al revés y. Bueno, Uf, pues ya, tío, ya sabéis, amigos. El tema,、eh, siempre ella cuando <risa> lo toca. Ver, te siempre te acaba de decir la primera vez que tocó en, en España. <risa> Tronero de, de Judas Priest. Sí, señor. Nunca se lo olvida. En la gira Turbo. Full for, for Life. Presente. Tuviste, tú, tú ú t pero sí, señor. Señor. Y yo, tú da, también, ¿no? yo también, no? Que ya, vale, v e n g así iba a arrancar o no? Una anécdota, l u e n t a seguir, Vamos a seguir y vamos a acabar ya con nuestro repaso a lo que será este fin de semana y, sobre todo, darle caña un poco a un repasito a lo que va a ser el, el Rockfest. Un Rockfest que, bueno, que es verdad que este año, pues a los que somos de más del, del rollo y el metal clásico, pues a lo mejor. No nos traen mucha cosa, no hay muchos grupos conocidos, no hay grandes nombres.、Eh, y bueno, pues tenemos dos opciones:、eh, quejarnos, protestar, Mandar, hacer de h a t e r y mandar mensajes. A por la, el Facebook. Por el Facebook, l a、no、has puesto、qué. mal, has escrito has mal. e s o m a eso, no, eso, <risa> no, eso no, no vale para nada, no sé qué. O, pues oye, decir, bueno, hay un festival, hay 40 grupos. <risa> Pues ver grupos nuevos, ver grupos que no he escuchado antes. Sí, tú andas、eh, que vas a ver muchos grupos、ah, nuevos, tú. Tú, yo, tú estás en el b a r r o Voy a escuchar todos los grupos nuevos a partir de las seis y media, después de la siesta. O sea, yo antes de la siesta, que no me pongan a nadie. Pero todos los que pongan después, yo voy a hacer. A t e te ponen a, a decir cierta、sí. las cuatro de la tarde y no irías a v e r l o s Y tú lo sabes. Tú yo fui、sexta. a ver a Udo. Que hacía la gira hasta el día de por la mañana a la una. A la yo, yo estuve una. Y l ese c o n t e x o Yo s t e s t e durante y, un año, y ¿no? Y por eso tienes sueño. Qué calor,、oh, qué calor. Yo ya, ya estoy roto.、Yo、estoy, e s t u e s t u v e estuve. e s u d o sea a que, la u n a e s t u e s t u e e e estuve. s Así que fui a verlo. Así que. Cuidado. Conmigo, que soy abogado. Pues el, <risa> <risa> el caso es que. Exclusiva. Que bueno, que、Exclusiva. yo recomiendo que, oye, que menos hater y bueno, pues ir a verlo. Y las cosas y, y siempre hay descubrimientos. Y bueno, pues escarbando en, en el. En lo que es la, el listado de, de grupos, pues hay, hay uno que hace un rock setentero muy, muy guapo. Son los Wolf Mother. No sé si, si os suena. Sí,、suenan. me suena, la, me suena. La verdad es que bueno, su gran hit, el, el Woman, ¿no? que, que es un, un, tema, un tema que ha salido en multitud de, de videojuegos, de anuncios. Y luego también otro que es el que vamos a poner, que incluso ha salido en la banda sonora de Shrek, de Shrek Tercero. La tercera parte de s r e k ha salido en multitud de series. También en videojuegos, de, de Guitar Hero、no. y tal,、eh, en, la, en, en, en, esto, en la Super Bowl y tal, ha salido en los, en los intermedios, etc. é t El r etcétera. a e caso es que b、bueno, u es n o que e un grupo qué, que ¿cuánto realmente. ¿Cuánto tocan los World Motor?、Eh, son los World m o t o el sábado también y no, sobre la s e l v así, o sea que yo lo, lo, creo que los voy a ver. Seguro que estás tú a las 6. Estás ahí en el límite, ¿eh? Bueno, no、bueno, está cagado. Mira, pide el bar, pide el bar, pide el bar.、No、estás dando la bandana y estará durmiendo.、Los、pide veré, el bar,、végame. pide el bar. Igual los empezás, pero los veré. No, no, toca sí, antes sí. que Abad, ¿no? Abad toca a las cuatro y media. Para joder,、no, no, no, no, lo como pues... los pico en enero, no me v o yo, yo creo que. No, p、eh, e toca todos los temas de Inmortal, ¿eh? Da igual, yo a las cuatro estoy en coma aún. Por eso, bueno, bueno, a ver si te voy a ver. Voy cama. Wolf m o d e r sí <risa> pero, que los voy a ver. Había otro grupo que también me interesaba, que s u e l e n de Babo Unshow, pero tocan a las dos, y ese ya no, no los、eh. no lo no、he lo puesto. Son、sí. pukis. Y, es un, es un, y dicen que en directo es, los he visto, son buenísimos. Una pero, tía ya, también a frente. ¿Eh? Un directo tremendo, pero a las dos ya. Entonces, ya, ya de eso no hablo. <risa> ¿Por qué no? Porque yo、pues、ya me conozco. Pero estos sí, sí que están en un horario que puedo, que puedo ir y que quiero ir. Pues nada,、eh, World Modern de, desde Australia y vamos a poner el tema de su disco debut,、eh, Joker and the Thief. Cuando lo escuchéis, seguro que os suena, porque ya te digo, ha salido en películas como es Rex, ha salido en videojuegos, ha salido en series y en una r u e t c é t e r Así a que ahí tenéis los World Modern de Joker and the Thief. ¡Aquí era tu tío! r もう一つの World Mother でジョーケー・アンデフィーフ Y que, oye, ¿puedes? tenéis dos opciones.、No、y、sé. si no, nos ¿no gusta, pues quejaros si queréis y、no sé. si、soltar billis. Yo voy ahí y me lo voy a pasar en grande. Bueno,、día. a ver si no vas a ir. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué más p r e g u n t a b a <risa>、si、a ver. El sábado queda con los calvos. No lo sé si lo v Tú vas ¿O? a ver a Disparpe con la gira de Perfect Extrañer. Disparpe con、negro. la gira de Perfect Extrañer. n Y con mis dos colegas Los Calvos, un <risa> saludo. Blasmo,、eh, a, Miguel, a, a Miguel y a Francés, que con esto. Perfecto, Stranger y Sodo. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una banda también de, de Casa n u e s t r a Esta vez desde Badalona, que practican un metal rock alternativo, pues con más de 10 años de trayectoria y con c u a trabajos o t r de estudio.、Con、y yo os traigo. o s e Sí, sí s o traigo un, un single de adelanto que salió hace ya seis meses, porque este tema ya lo tenía preparado h e t o Lo que pasa es que he ido poniendo temas de amigos personales y se, se quedó en el tintero hasta ahora. Y supongo que, que ya tendrán el disco después, estará a punto, porque después de seis meses estará. Les digo, si no lo han sacado estará ya a punto. Con este tema llamado Vértigo. Y me refiero a la banda de Badalona llamada Big Bang. Una muy buena banda desde Badalona City. Aquí tenéis Big Bang con el tema Vértigo. ¡Cállate! Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta super gran banda de metal rock alternativo de Badalona llamada Big Bang, con ese pedazo de tema llamado Vértigo. b a n d a z o s de casa nostra con Sempra, así que aquí tenemos lo m i l l o t e n í m a l Pacantumaca n y t e n e m o las millos bandas. Es que... Pues yo voy con otra. t e n í m a l Barsa. ¡Barsa! ¿Barsa? Eh, vamos con un tema también de, muy de verano, de una de las bandas también de, de esa época, con eh, los eh, californianos w a r r e、eh, n t que ya bueno, siguen de capa caída, porque bueno, ya sabéis que Jenny Lane, el cantante, el alma m a t e r de este grupo, pues falleció y tal, de la mala vida. y tal, Con su disco más más famoso, ese、eh, Cherry Pie,、eh, que tú s i e m p o e s t u v i s t e a punto de verlo o ¿no? n en Madrid. Sí, van a tocar con David Rutton. ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué, ¿Las costillas la, la o algo,、fianza. no? O ¿Sabes quién tocó? Hell Patrol. ¿Qué, <risa> ¿qué fue de aquello, tío? Dios mío. Dios en fin.、Eh, pues vamos a ver un tema que para muchos、eh, seguro que es un sueño húmedo: es Love in Stereo, que explica a Jenny Lane a sus aventuras,、eh, ya s a b é i s con groupies y tal, donde, bueno, de, de repente se encuentra ahí una cama bueno, emparedado. ¿eh? Y pues eso, explica qué tal, qué tal se lo pasa. Se lo pasó bueno, muy bien. Hay aquí hay algún componente que más o menos está viviendo una cosa de、sí. e s a Sí, sí, sí. sí. En, pero emparedado, ¿eh? Pues nada, a c á Todos vosotros, un tema con mucho ritmo, mucho feeling, mucho swing. e s e Love l in Stereo, Warrun, n、uh. ah. Emparedados. Uy, uy, uy. Bueno, pues aquí he tenido aquí estas peñas guarras, ¿no? Que van turnando. Sí, bueno, siguen en activo, pero ya sabes. Siguen、sí, eh, en activo. Con, con... Y es una forma, c i ó n que para mí no, no va a tener éxito y no, no, no acabo de entender la próxima. Bueno, tuvieron el primer disco que fue muy exitoso, el de Cherry Pie ya lo petó de manera increíble, pero claro, cuando les pides muchos hits y está Boo Hill como productor detrás, el productor de Rate y compañía, pues sabes que esto no puede durar. No puede durar. Vino luego vino Grunge y claro, imagínate, los masacraron. もう一度、私たちは、今日は、今夜の2番目の CAN Mercade Festival のフォーマーションで、今日は、2つフォーマーション b a つのフォーマーションで、2つのフォー e ーションで、2つのフォーマーションで、2 a のフォーマーションで、2つのフォーマー e ョンで、2つのフォーマーションで、2つのフォーマーションで、2つのフォーマーションで、2つのフォーマーションで、2つのフォーマーマーションで、2つのフォーマーマーションで、2つのフォーマーマーションで、2つのフ a ーマーマーションで、2つのフォーマーマーションで、2つのフォーマーマーマー 私たちは、私たちのデュータで3日目のデュータで3日目のデュータで3日目のデュータで3日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2日目のデューで2のデで2のデで2のデで2のデで2のデ バターダーク、いらっしゃいませ。